Bueno, y nos vamos ahora a otro tema diferente Y nos vamos a la otra punta casi del país A Paysandú, Donde está el ingeniero agrónomo Jorge Asís A quien estamos molestando nosotros de Montevideo Y yo espero que se dé cuenta <ríe> Y que acepte Que esta no va a ser la única vez que lo vamos a llamar Estamos buscando eh, gente informada Y gente con postura, con análisis Sobre un tema que es central en el Uruguay Que es... Eh, el país agropecuario. Buen día, ¿cómo te va, Jorge? Hola, buen día, Ángel, y, y audiencia, la transmisión, un gusto estar con ustedes. Bueno, acá estamos con Marcelo, que nos toca muchas veces dar informaciones, en estos días hemos hablado mucho no solo nosotros por cierto de los temas agropecuarios porque la exportación de ganado en pie la situación de los frigoríficos los precios de de los distintos rubros agropecuarios eh, y nos damos cuenta de que hay poca información o sea puede haber mucha opinión pero hay poca información de el Uruguay actual no de cómo es el Uruguay agropecuario en esta época por eso te consultábamos y, y bueno, eh, empezar por este tema y si vos aceptás poder seguir después con otros que hacen al tema agropecuario. Pero lo de eh, la exportación de ganado en pie pone sobre la mesa uno de los rubros principales, ¿no? Bueno, este sí, es un tema que parece que además teniente eh, de, de, de, de la la presencia en la opinión pública de, de, de las grandes gremiales agropecuarias este no no es que no se valorizó o o no se dimensionó realmente de, de del impacto que tenía el anuncio del ministro este porque en realidad lo que el ministro sugiere, ya creo que eso que va a efecto y por la vía de los hechos eh El ganado que está próximo a faena, eh, ese es el que no se va a poder exportar en pie, o sea, un novillo de 450 kilos, o sea, ya, ese es el adestino y va derecho a una planta tiberica. Este Y eso representa el 10% aproximadamente del volumen de, de ganado que se está exportando en pie. Sin embargo, este bueno ese número de animales y ese ese volumen este, generó toda generó toda la ola de esta discusión cuando en realidad el grueso de las exportaciones eh, son ganados para para seguir criando en los lugares de destino ya sea para reproductores en el caso de las vaciones de las palmeras o para para terminar siendo vainados pero luego un proceso de cría eh, en el país a a dónde van a parar generalmente mucho Asia Turquía por ahí este, y en verdad eso eh, los que exportan ganado en pie en general no son pequeños productores eh, sí ganado en pie es una faena no eso le decía a una compañera el día, eh, de Prodia Uruguay que eh, hoy lamentablemente apenas unos 40.000 productores Este, rurales, tuvimos tener más de 100.000, este famoso ¿Más proceso. Más de ¿cuánto? De, más de 100, en 60. Y ahora 40.000. El famoso proceso de concentración de la tierra, este, lo que genera es, es la desaparición de los productores. Uh -huh. Los productores que desaparecen históricamente son los productores de menos de 100 y bueno, y ahora ya de 200 hectáreas. Este como que sube un poquito el nivel de, de superficie donde empiezan a, a mermar los productores de eh, esos cuarenta que nos van quedando hoy este, el sesenta y cinco por ciento la ganadería o sea 6 por tres seis por cuatro veinticuatro pongamosle unos 25.000 productores de esto este, del país se dedican a la ganadería y la enorme mayoría o sea un 70% por ciento de esos veinticinco mil que son criadores eso significa que son productores que tienen un rodeo de animales este, que reproducen y venden sus crías este, venden sus terneros y eso sigue alimentando la cadena productiva hacia adelante este, por qué porque bueno los requerimientos para que una vaca tenga un ternero desde el punto de vista este, nutricional son mucho menores los requerimientos que nosotros tenemos para que se traiga número, es que en el mundo de hoy se transforme rápidamente en un novillo de 450 kilos. Sí. Tengan en cuenta que una de las variables, que es la famosa da de faena. Que Uruguay es bastante para bajar y eh, requiere que los animales estén permanentemente con un plano nutricional óptimo para que la velocidad de crecimiento permite alcanzar ese peso en, en un plazo de aproximadamente dos años, dos años y medio. Antes los novillos que comíamos en Uruguay criado a campo natural tenían cuatro o cinco años de vida, este, lo cual. ¿Y ahora cuánto dijiste? Cuatro o cinco años tenían también. cuando era con alimentación natural, digamos criado a campo. Sí, hace cuarenta años. Seguro. Sí, y ahí sí, vivían bien, bien. cuatro o cinco años. Sí. Sí, porque era el tiempo que les, llegaba, les claro. demoraban en llegar a, a, al, al, al peso ideal de faena y al nivel de grasa con que nosotros queremos comer la carne. Claro, ¿y ahora? Y ahora estamos en dos años, año y medio, pero además apareció otro jugador ahora, que son los famosos corrales este, de terminación, que, que bueno, que están masificados, que bueno, yo agarro un animal de 300 kilos, que, que lo escribí sobre campo o sobre pastura, y los últimos 100, 150 kilos, los pongo estabulado estambulados. Son animales que se encierran, se les genera una dieta, y esa dieta tiene que suministrar. Y, y, y bueno, creo que todos los que hemos andado por alguna ruta, hemos visto que se animales. ¿Eso es feedlot sí. o es otra cosa? Sí. Eso, eso, eso, es eso. es feedlot? Sí, que... Sí. Sí. Sí. Y esos animales ahí capaz con un plazo de 90 días terminan ganando esos 150 kilos que precisan mm. para para llegar este, en condiciones óptimas de faena. Y eso este, parece que igual Uruguay llegó para quedarse. Además, eso genera un animal más joven incluso para la faena. Y tal, son carnes que que a nivel del mercado mundial tiene mucha demanda. No solamente por la edad, no por el nivel de engrasamiento que alguien quiere, que tiene una ya belleza básicamente bastante grande. este, pero bueno eso no lo hace cualquier productor. este, es en general un grandes empresas. Hay, hay una importancia fuerte de los corrales acá en el litoral. ¿por qué? porque está asociado a empresas agrícolas. las empresas agrícolas producen Eh, un porcentaje alto de, de, de la alimentación que esos animales encerrados se quieren y lo que hacen estas empresas es justamente comprar esos terneros que producen los criadores entonces eh, el precio final de, de, de, del novillo en frigorífico tracciona todos los precios hacia atrás en la cadena es decir esos 5 kilos que valen novillo eh, no es el precio que recibe el productor, no sé, este, de acá, de Saizandú, de todo el orbolito, que tiene un rodeo de fría. Él vende terneros y no sabe cuánto se vende los novillos. Claro. Pero sin embargo, este, como en toda cadena de producción, el precio final, de alguna forma, se va trasladando hacia, lo, hacia los primeros de la bonita. Y hoy un ternero vale en pie aproximadamente unos 3 dólares, que es un buen valor para un ternero. Un ternero de 150 kilos... 180 kilos al destete este, a ganarles de los 500 dólares y ese es el valor que la mayoría de los productores manejan eh. pero bueno eh, estos, estos corrales tienen su lobby como todo este, tienen sus defensores eh, en varios de los lugares de toma de decisión y Y hay que empezar a mirarlos porque, aparte de lo que están generando a nivel de mercado, eh, estos filógenos tienen poca regulación desde el punto de vista medioambiental. Mm. No pueden encerrar a saquimientos animales y, prácticamente ningún sistema de tratamiento de fluentes. Sí, es acá acá me acuerdo, poco. hace unos años recibíamos denuncias de gente que veía, era en zonas de Canelones y de otro lado, que no me acuerdo cuál era, que contaban las condiciones y era tremendo lo que se veía, ¿no? No, es decir, que, es que en muchos lados es malo este, el bienestar de los animales, este, porque eso es, al principio, son corrales sobre tierra, pero con el paso del tiempo esos corrales de tierra terminan siendo corrales de barro y Claro, ¿Quedan y, enterrados ahí? El bienestar animal es malo, este, y bueno, todo todo lo que son efluentes en general que, que se que se se van lavando por por las corrientes por la lluvia de las cosas es que no tienen un ya sacrífio hasta 500 animales pueden tener ahí eh, no tienen ningún tipo de regulación medioambiental para todas esas corrientes la dinámica del agua hace que terminen estañadas, las calles los arroyos y los arroyos van a ríos uh -huh. es que que sí, eso está a nivel local genera problemas Y lo que pasa es que seguro, eh, como todas las empresas, cuando terminó Bolívar, eh, eh, son también poderosas a nivel local de acá en nuestro territorio. Eh, Jorge... Es muy difícil que, que los vecinos vienen a, a, a levantar, más allá de, de algún comentario en en el deliche en el club este, hacer denuncias públicas de lo que está pasando a nivel de las cañadas porque estas cañadas aguas abajo eran el agua que tomaban otros animales y que me dan de todo más pequeños y tal que están encontrando que los animales no pueden o sea no están tomando el agua y es agua que termina prácticamente podrida sí, y entre, sí. sobre todo la boca y la orina que con que se cargan, verdad. Ah. Y bueno, este. Una usted, pregunta. Un la realidad de la ganadería. Sí. Este, una, con, una pregunta, pregunta no para nada. hacerte, Jorge, con respecto a esto, para ver si uno va entendiendo, ¿no? Porque antes cuando decíamos productores ganaderos, vos decía, están los más grandes, y los más chicos. Era eso. Los que tienen más sí. poder y los que tienen menos poder, los que tienen vínculos con los exportadores y los que no. Era eso, pero ahora me da la sensación que son otras la, los rubros, ¿no? Están los productores en sí, están los que reproducen y venden sus crías y hay otros que que están en otro lado, ahí o, o sea, si yo estuviera en la escuela ahora y tengo que sacar apuntes, ¿qué sí, hay cuáles más son actores. eso? O hay mucho más actores este, no solamente en la ganadería, también en la agricultura. Claro. Y si uno lo mira Este, uno saca la cuenta antes, bueno, este cómo es la apropiación de, de valor que genera la cadena y bueno, y antes era bastante más simple, había un productor sí. este había un, com un comisionista un intermediario, un consignatario que hacía de nexo entre este productor y un frigorífico y bueno, en el medio entraba el transportista que cobraba el fleche pero había poca intermediación, ahora hay un montón de empresas que se andan en la vuelta, este, que además han desarrollado algunos productos que que se venden como como fundamentales y han cambiado un poco, este, ¿quiénes son los productores también? Así ha cambiado la base. Antes de, nosotros podíamos hacer una idea, era más o menos porque nos siente la aristocracia, pero era una persona de cambio tan liguillo. Claro. Es ahora hay muchas empresas lo que hacen es producir alimento a través de, de, de bueno del manejo de recursos naturales, manejo capital, manejo de recursos humanos que, que hacen el trabajo este, pero que esa empresa, nosotros conocemos este, apenas el nombre y, y no sabemos de qué forma esa empresa integra con otra y de esa forma que pues, están en bolsa y resulta que los accionistas están en cualquier lugar del mundo. Claro. Este, que, no hay, vos antes no. decías fulano de tal, ahora decís eh, una empresa. No, no tiene sí, rostro, sí. no. Una firma. Una firma, exacto. O sea, este, este no. ha cambiado mucho y esas empresas grandes, este, no son las que presionan también ¿no? a otro nivel eh, cómo es la dinámica, por ejemplo, de la tierra. Sí, sí. Pero está, eso es una decisión política, verdad, decir. Cuando el país resuelve eh, lo importante en el volumen de producción, o sea, el producto bruto, el nivel de, de comercialización o la balanza comercial respecto a, a, a las importaciones y a las exportaciones, eh, y prioriza las inversiones extranjeras directas, y genera leyes de promoción de esas inversiones, hace, hace todo un paquete de cosas, para que esas empresas este, se encuentren en atractivo instalarse acá. Ya sea para producir grano este, que van a terminar en China o en Francia. Sea para producir carne que la van a vender faenada o la van a vender en Chile. O sea, para producir hidrógeno verde, más o menos lo mismo en el sí. fondo. Es la política económica puesta por encima de todo. Y nosotros acá lo que decimos es, bueno, lo que está pasando con esto es que lo que se ve amenazada ya hace bastante tiempo es la continuidad de la producción familiar sea ganadera, sea hortícola o sea agrícola o lechera lo que sea eh, pero nosotros la vamos a potenciar la vamos a valorizar y, y la vamos a querer defender entonces necesitamos poner otras variables en, en la toma de decisiones políticas que no solamente sea el mercado y la economía claro, claro, este, claro porque En realidad, si uno mira los números, del el punto de vista de la productividad, las ventas de Uruguay no han dado bien, digamos, entre comillas. Sin embargo, lo que pasa abajo es una gran descomposición de, del tejido social agrario este, y solamente con mirar un poco en el, en el visor de escuelas de ANEP nos vamos a dar cuenta de, de dónde van quedando las escuelas. Que, eh, prácticamente las escuelas están quedando eh, en algunos lugares y esos lugares en general están asociados a las colonias del Instituto de Colonización lo claro. demás es un territorio vacío Que eso es la otra pregunta ¿Cuáles son las zonas ganaderas? ¿Se puede hablar de zonas ganaderas? Y Hay una zona típica que es al norte del Río Negro porque está toda la está toda la cuchillada, digamos con un potencial de natural básicamente para hacer este ganadería ¿Qué? aunque esto se ha dibujado un poco producto de la incorporación de tecnología algunos lugares que antes era imposible plantar o hacer cultivo agrícola hoy producto de la incorporación del riego la siembra directa la fertilización este, está en la puerta también de transporte que hay este, ha posibilitado que algunos lugares hasta hace unos años impensado este vea la incorporación de de otros sistemas en áreas tradicionalmente ganaderos. Claro. Ahora claro. ganaderos hay en todo el país, este, hay productores que que tienen vaca y las prenden para donar sus carneros o o ovejas. Pero tradicionalmente hablamos del norte y del este. Bien. Y bueno, después todo lo que es el litoral sur era una zona más agrícola y de agrícola de leche. Claro. Jorge, eh, buen día. Eh, ¿Y qué, qué lectura se puede hacer de, de las medidas que hasta el momento están aplicando las nuevas autoridades, por ejemplo, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿Hay camino para retomar determinadas sendas o, o sea, es imposible? Eh, bueno, lo que tenemos este, más visto ahora, aparte de, esta, de esto que fue una discusión eh, media pública, lo de pero que tampoco este tampoco quedaba muy claro por qué era y que, que se tomaba la medida si era porque íbamos a hacer un daño a la industria o para foro al alcohólica o no es decir, no está claro que, que eso sea así lo que sí es cierto es que la industria tiene capacidad ociosa este igual que la lechería es decir, porque hay hay más capacidad industrial que producción de materia prima este entonces asociado a eso lo que el ministerio tiene es un proyecto o por decirlo de alguna forma, que se llama eh, el programa Procria, que lo que busca es eh, justamente intentar que esos productores rurales, criadores, sean más eficientes, digamos, en, en la caza de Trenier de sus vacas y de Estete de Ternero, cosa de asegurar un piso de 3 millones anuales de terneros nacidos en Uruguay le estaría dando la posibilidad, bueno, de aumentar también la capacidad faena. Este y bueno, ese es un poco la lo, lo que hemos visto públicamente como la, la principal apuesta del ministerio. Un proyecto que además este tiene un componente casi que exclusivo de asistencia técnica previal durante cuatro años en forma gratuita, este y bueno, ahí habrá que ver. Realmente la demanda de los productores con la asistencia técnica a mí me genera unas dudas que, que, porque en general la producción familiar, si bien es cierto que requiere asistencia técnica, también requiere otro nivel de protección, ya sea a nivel de mercado o a nivel de la posibilidad de de control de una porción un poquito más grande de los recursos. Claro. Eh, El 80% de los productores controla el 20% del territorio. Y al revés, el 20% de los productores tiene el 80% del territorio. Hay una distribución muy desigual sí. del control de los recursos naturales. O sea, tierra, agua o, o diversidad. Este, entonces, eh, por más eficiente que vos seas, en una escala pequeña, los niveles de ingresos familiares que lográs eh, siguen seguramente. Sí siguen siendo chicos y si bien es cierto que hay una cultura de producción rural y de productores rurales eh, la modernidad ha llegado a todos lados y hoy cualquier gurí que trabaja con el padre o con la familia del campo también quiere tener algunos pesos para gastar y no solamente la cultura de vivir en el campo sí, claro. entonces hay que generar ingresos este y hay que ver qué mecanismos se generan para para la, la posibilidad de que los productores familiares tengan ingresos adecuados realmente manejando 200 hectáreas vinculado a la a la ganadería en algunos lugares este muy difícil desde el punto de vista de los recursos naturales que hace difícil tener un ingreso familiar digno digamos este se compensa mucho con el autoconsumo Con alguna changa, o sea, un club de empleo este, Se le hace un trabajo al vecino O se hace una tarea de de, de de construcción de alambrado O sea, la gente hoy, la más pequeña sobre todo está Bastante obligada a a tener un doble rol, digamos De de productor y de salarial Porque genera un ingreso familiar extrapedal Es decir, la señora la maestra de la escuela, o la auxiliar de la estancia, yo que sé. Claro, okay. claro. Son las estrategias que que nosotros vemos que están adoptando para para resistir. porque Bueno, porque la presión es muy grande y cada vez los lugares que va quedando la presión familiar son los lugares eh, más alejados, más inhóspitos y... Sí, ni súper, Seguro. y de menor potencial está clarísimo eh, nosotros tenemos que ir terminando por hoy pero si aceptás vamos a hacer algo más regular eh, para realmente conocer el Uruguay de hoy desde este punto de vista porque la información suponemos que no somos solo nosotros nos parece que la información en general de la población en general sobre estos temas está muy atrasada no y, y bueno eh, sí mira, yo, yo comparto que está atrasada que hay poco conocimiento pero es una cuestión de población también sí fíjate que venimos jugando un 4% de la población viviendo eh, sí. en el medio rural o, o en poblaciones con menos de 2.500 habitantes seguro, seguro sí, sí, bueno que además tampoco se, se priorice esta población desde el punto de vista de la electoral y eso ya lo hemos vivido en el departamento sí. Nosotros te agradecemos mucho por hoy. Vamos a seguir en contacto. Eh, le decimos a la audiencia que ustedes han estado escuchando al ingeniero agrónomo Jorge Asís desde Paisandú. Gracias y hasta la próxima. ¿eh? Bueno, este, espero haber sido útil en algo. Un abrazo. La verdad que mucho. Chau, chau. Un abrazo.